Y hoy, en Tirar de la Manta, a la persona que le pasaba todas las informaciones y todos los datos a WikiLeaks. Sí. Bradley Manning, un soldado estadounidense analista de inteligencia destinado a Irak, fue detenido en mayo del año 2010, acusado de ser el responsable de la filtración de 750.000 cables diplomáticos y documentos confidenciales referidos a la guerra de Afganistán e Irak. También de aquel vídeo tan impactante en el que se ve a un helicóptero de su país matar a un grupo de civiles iraquíes y dos periodistas ingleses. Toda esa información acabó en manos del portal Wikileaks que le dio difusión provocando un escándalo que dañó duramente la imagen de Estados Unidos en el mundo. La administración estadounidense se lanzó contra Julian Assange... ...el mandamás de Wikileaks... ...que terminó enclaustrado en la embajada de Ecuador en Londres... ...de la que le sacaron hace unos meses. Ahora han comenzado los trámites jurídicos para su expulsión... ...mientras Estados Unidos ha desplegado todos sus medios... ...para conseguir encarcelarle para el resto de sus días. La historia del filtrador Manning ha sido bastante más desagradable... ...en cuanto a represalias que la de Assange. Hace unos días... Nos enteramos de que había intentado suicidarse en prisión, algo que ya había intentado otras dos veces años antes. Me atrevo a concluir que estos diez últimos años han roto una personalidad ya bastante quebradiza. Os lo cuento. Tras ser detenido por la filtración, se generó en los sectores militares y de inteligencia de Estados Unidos un odio tremendo contra él. La forma que tenían de vengarse era influyendo en las condiciones de vida en prisión. ...durante tres años de encierro antes del juicio... ...le tuvieron sometido a un total aislamiento... ...durante el cual pasaba... ...veintitrés horas en solitario... ...en su celda... ...sin ningún objeto personal... ...le obligaban a dormir desnudo... ...incluso durante un tiempo le quitaron sus gafas... ...imprescindibles para ver... ...tortura psicológica, sin duda... ...encaminada... ...a que sintiera el olor de la venganza... De, las que, ...de los que no le perdonaban la traición... ...que hubiera sacado a la luz los excesos... ...en tiempos de guerra de sus compañeros... ...en 2013 se juzgó a Bradley... ...por 20 delitos muy graves... ...los principales... ...ayudar al enemigo... ...y violar la ley de espionaje... ...el soldado reconoció haber filtrado... ...los documentos a Wikileaks... ...y no le condenaron por el primero de los delitos... ...que le podría haber supuesto la muerte... ...pero sí por el segundo y otros muchos... Que elevó su pena a 35 años después vino el cambio de sexo quiso convertirse en mujer en la Chelsea Manning que es ahora pero hasta conseguirlo la tuvieron humillada en una cárcel para hombres, lo que la llevó a intentar suicidarse dos veces Manning fue desleal con su ejército eso está claro, pero le guió el deseo de sacar a la luz las injusticias cometidas por las fuerzas estadounidenses algo muy de agradecer Por sorpresa, antes de concluir su mandato, en 2017, el presidente Obama le conmutó la pena que le quedaba por cumplir. Chelsea salió, pero la persecución no había concluido. La fiscalía abrió un proceso penal contra Sanz y quiso que el ex soldado declarara contra él. Se negó en rotundo por motivos éticos, a pesar de que le aseguraron de que nada de lo que dijera repercutiría en su contra. La volvieron a meter en la cárcel por desacato y una y otra vez... Intentó suicidarse. El otro día un juez federal ha ordenado su salida de prisión. Esperemos que esta vez la dejen en paz, aunque lo dudo. Fernando Roda, muchas gracias hasta la semana que viene. Un abrazo Cuídate. fuerte, chao.